de hundirme, de tener a que resuene en mi memoria Tú siempre, siempre humilde Pide perdón ahora, muriendo el mundo a proa Fui mascarón, fui necio, golfo vacante vil La voz enozca de aquella viva historia O oh, mystikabordaginer, der Hay veces que no quiero saber nada de ti Para que no me olvides He pintado en mar azul Un der, der Recuerdo que limpien las trompetas en los charcos De los días de infierno Dime dónde cojeas, yo te diré quién eres Centauro, es o tendida al viento fin Ingrávido mantengo el pie en el suelo Den australopidego Det